El maestro FIDE, Tomás Serra, se proclama campeón de España de veteranos por tercera vez, como ya consiguiera en el año 2009 y 2010. Se acaba de celebrar en el Hotel Cemar de Mondariz del 10 al 18 de octubre. 30 jugadores y 9 rondas han contemplado este torneo. En la última ronda llegaba empatado con el gran maestro paraguayo Zenón Franco, y ahí la victoria de Tomás le daba el campeonato tras las tablas del gran maestro Zenón Franco. A dos puntos quedaron el andaluz Ricardo Montecatine, maestro Fide y el maestro Fide catalán. Emelísimo, terceros y cuarto respectivamente. Torneo de Reyes 2012, del 7 al 14 de noviembre en la Biblioteca Nacional de Bucarest. Cerrado a doble vuelta con cuatro jugadores. El estelar Fabiano Caruana. El excampeón del mundo, el gran maestro Vaseline Tapalov. El campeón de este año del torneo de Capablanca, el gran maestro Vasily Ivanchuk. El estrella local, el gran maestro Liviu Dieter Misipanu. Torneo Unive t 2012 Está jugando del 19 al 27 de octubre en el Ayuntamiento de h o g e n e n en Holanda. En el torneo de élite, la campeona del mundo UGFAN, el campeón de Estados Unidos i k a r o Nakamura, el mejor jugador holandés Anis Giri y el ex campeón europeo Sergei Tibiakov. Decimosexto Continental de las Américas. El gran maestro peruano Julio Granda se proclama vencedor. Superó en el desempate al gran maestro americano Alexander s a b a l o v k a i d a n o v Granada, Sabalov y Hansen se clasifican para la、mm. Copa del Mundo. Magistral Casino de Barcelona 2012. Hasta el 31 de octubre se juega por Sistema Liga una vuelta con 10 grandísimos jugadores. El gran maestro Levan a r o s i d e Sustituye al gran maestro peruano Emilio Córdoba, que no llegó por un problema de visados, y el gran maestro Pedrak Nikolic de Bielorrusia sustituye al gran maestro Iván Salgado López, campeón actual del torneo, que ha declinado la participación. Primera ronda: Josep Oms pierde frente a Miguel Muñoz, Peter Hein Nielsen. Gana a Pedra Nikolic. Iván Sokolov pierde contra el Levan Aros i d d e El maestro internacional John Fluia Poyatos pierde contra el gran maestro Sanan Zhugirov. Y el gran maestro Juni Esquesada hace tablas con el maestro internacional y próximo gran maestro Alvar Alonso Rosell. Bundesliga 2012-2013. Participan Vallejo y Salgado. Vallejo en la tercera mesa, 2 de 2. El gran maestro en San Iván Salgado consigue medio punto con el maestro h ú n g o r o Víctor Erdos y pierde con el gran maestro Etienne Bracot. d é c i m primer o Festival de Bali, del 30 al 9 de noviembre. Se jugará ahí también el Campeonato de España de Clubes para jugadores de menos de 16 años. Como no, torneos A y B y nuevas generaciones. Y el tercer torneo internacional cerrado con Ana Maznade, t Irene Nicolás t a p a t a Anabel Gaudomuro, Mariela Pereira y María Rodrigo Llanguas. Convocado el seminario de entrenadores de la Federación Española del 9 al 11 de noviembre en Madrid. Títulos de Entrenador FIDE e Instructor FIDE serán otorgados.